A nivel personal, un poquito molesto, del tobillo del otro día que me impidió terminar de jugar, no arranqué y pude jugar 8 minutos solamente. Pero bueno, tratándolo, así que esperemos estar lo mejor posible para la noche. Y el equipo bien, el equipo con ganas,、eh, realmente después de, de, del d e palo, realmente fue un palo lo de la Sudamericana, habíamos、eh, puesto muchas expectativas en ese torneo, no, no salió como como h i c i m o s no nos salió bien, sobre todo. Eh, el primer partido con Franca, que sabíamos que era el partido de, de, de la clasificación en teoría, y, y bueno, después de una derrota m u n abultada, nos dejó casi afuera, entonces no nos no tuvimos realmente a, a, al nivel que queríamos y, y realmente no s dolió y no, nos va a seguir doliendo, es algo que vamos a tener clavado. Pero bueno, el equipo mostró una reacción, fuimos a una cancha complicada, como la regata, s e í a n corrientes y, y pudimos sacar el primer juego, haciendo yo creo un gran trabajo. Eh, así que bueno,、eh, no significa que la serie esté terminada, ni mucho menos. Regatta demostró que lo pudo dar vuelta a la serie anterior y ganó dos juegos en Córdoba, durísimos. Así que van a venir, me imagino, con la misma mentalidad. Así que nosotros también duros acá en casa para tratar de cerrarla cuanto antes. n o Y cambiando el chip ¿no? de, de los objetivos, ¿por qué? Porque el objetivo primordial era la Liga Sudamericana, que ya había vuelto una competencia continental. Quizás no estaban los planes por ahí del Super 20 de entrada. Eh, pero bueno, ahora con esa eliminación que fue sorpresiva para todos,、eh, ahora cambiando un poco el chip ahí. Sí, está claro, está claro que, que es así, que hay que cambiarlo rápido. Lo hemos hecho el otro día, que, que veníamos de b u e g o s í a s de tres dolotas duras,、eh, sobre todo e la imagen también de no, de no poder jugar, de estar desconectados. Esa fue la sensación que quedó, ¿no? O sea, perderse p u e d e perder siempre.、Eh, Entras a la cancha y tenés el 50% para ganar y el 50% para perder. Pero esa imagen. Como desdibujada, como que después de haber perdido el primer partido por esa cifra abultada, es como que el equipo se desinfló. Sí, tal cual, tal cual. Sabíamos que eras o no inconscientemente, sabés que estabas casi, casi eliminado ¿no? después de ese resultado y el equipo no, no, no pudo pelear los siguientes partidos. Y, y fue esa la imagen que no, no nos gustó a nosotros tampoco. Pero bueno, te vuelvo a decir, la pudimos cambiar、eh, rápido y si no. Hubiésemos perdido en Corrientes también, ¿no? y hubiese sido、eh, una paliza también, porque es un gran equipo, Regatas, y realmente el equipo dio un paso adelante y hoy lo tiene que volver a hacer. Así que nada, yo voy a decir con todo como para tratar de cerrar e l c i r c u n s t a n t e s sabiendo que va a ser complicado también. ¿no? Sí, va a ser duro porque Regatas tiene un plantel largo、eh, y, como bien vos decías, sabe jugar de visitante porque ya ha ganado de visitante. Está claro, sabemos que dio vuelta la, la serie anterior, parecía que Atenas habiendo ganado el primero en Corrientes estaba, estaba cerrado y, y no fue así, fueron a, a Córdoba y, y, y ganaron. Bueno, los dos juegos, así que ya te vuelvo a decir, yo creo que van a venir de esa misma manera. Nosotros tratar de que no nos sorprenda sabiendo cómo van a venir, porque lo sabemos. Así que nada, tratar de hacer un buen inicio y tratar de, de meter a la gente, de, de que estamos en casa, de que nos ayude también en cierto momento cuando el equipo no han desfluido del todo, que, que nos d ese m p u j ó n que siempre es necesario. ¿no? ¿En algún momento la gente se e n o j ó con ustedes? No, no, siempre bien de g s z o pero obvio que la gente cuando no. El último partido en casa tampoco fue de los mejores, con la unión de Formosa, que también、eh, el equipo no, no estuvo en un buen nivel. Después fuimos a Formosa, ganamos los dos juegos. Así que yo creo que es algo pendiente hacer un buen partido en casa. También ustedes raros ahí, porque perdieron por veintipico de puntos acá el primer juego contra Formosa, sin Crawford. ¿Eh? Que se le debilitó bastante el juego interior y después fueron allá y ganaron dos partidos bárbaros. Claro, eso fue, viste, tenemos esos altibajos que hay que tratar de ser un poco más regulares. Es fácil decirlo, el rival también te juega y te, te lo p o n e las cosas complicadas, pero. Pero bueno, hemos tenido buenos, muy buenos minutos, tanto para lo bueno como para lo malo. Y, tra y tratar de que lo bueno se, se extienda un poco más, ¿no? Y, que y cuando está lo malo, que como te vuelvo a decir, ¿no? con la gente, tratar de disimularlo lo, lo mejor posible, que no es fácil, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo va esta noche, ¿no? ¿Y qué es lo que tienen que hacer bien, que arrastran del primer partido para poder ganarle a regatas, y qué tienen que tratar de mejorar? Tratar de que no corran, un equipo que, que puede, puede correr, anotar, tiene puntos en, toda, en todas las posiciones y, y realmente hay jugadores de, determinantes.、Eh, el rebote ofensivo también, que no tenga segundas opciones. Y, y bueno, después también yo creo que va un poco de que pueda manejar las transiciones. Nosotros también somos un equipo que nos gusta correr, de tratar de siempre buscar el mejor tiro. Y el que domine el tema de la transición defensiva a la ofensiva, yo creo que va a ser el que se lleve la serie. El primer juego lo hicimos un poco mejor nosotros y bueno, hoy tratar de hacer lo mismo como para, para poder cerrarlo. ¿no? Gracias, Coco. Ojalá que pueda aceptar este, lo mejor posible para esta noche. Bueno, muchas gracias a vos.